Bueno, dándole los buenos días a todos, estamos prontos ya para dar la bienvenida a nuestro invitado de esta hora, que es un lujo que nos damos, eh, llamar al profesor Roberto Robacio, profesor emérito de la Universidad de Córdoba, investigador principal del CONICET, de este organismo del que vamos a estar hablando hoy, jubilado, pero en una producción realmente permanente de ideas y, y de posturas. Eh, que nosotros, entre mucha gente, agradecemos. ¿Cómo le va, profesor? Buen día. Hola, buen día. Mucho gusto otra vez en comunicarme con ustedes. Igual para nosotros recibirlo y la verdad que somos conscientes de que es un momento muy especial este en la Argentina, un momento en que se preparan para las elecciones nacionales y que ha habido sorpresas, o tal vez alguno no se sorprendió, pero... Se ha visto como sorpresa la aparición de nuevos desafíos en el panorama político. Pero nosotros lo llamamos al profesor Robacio para hablar de un aspecto que hace a la sociedad. En este caso surge desde Argentina, pero creo que a todos nosotros nos incumbe, que es el tema de la ciencia, eh, la investigación científica, sobre lo que ha escrito mucho el profesor Robacio, y que... También toca en esta campaña electoral la búsqueda de respuestas ¿no? a planteos que se han hecho, concretamente lo decimos, es Miley, este candidato sorpresa entre comillas, que ha dicho que si él gana va a eliminar el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y esto hay que ver los porqués y la realidad actual. Eh, profesor, ¿a usted le sorprende este planteamiento? Bueno, en parte, en parte me sorprende. Yo creo que hasta el propio ganador de las pasos eh, se ha sorprendido por el resultado. Sí. Pero también hay que decir que no es eh, sorprendente en algunos aspectos porque en estas experiencias tenemos... En Argentina y, y el resto de la región tenemos eh, experiencias que vienen desde antes, pero digamos desde los años 70 en adelante, 76 en adelante sobre todo, uh -huh. con la irrupción de un neoliberalismo extremo, si cabe la calificación, en donde la ciencia y tecnología es eh, absolutamente... secundaria o terciaria ya que es un sistema ideológico que lo único eh, que interesa es la exportación de bienes primarios, la importación de eh, de todo lo que es manufactura y eso eh, lo hemos visto como decía en los años 70, Eh, lo hemos visto en el 1993, cuando el Banco Mundial propuso privatizar el CONICET y la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo cual no se hizo gracias a la resistencia eh, mayúscula en ese momento de los científicos, o en el año 1994, cuando el... Ilustre ministro Domingo Cavallo mandó a los investigadores a lavar los platos y un largo etcétera, o sea que tenemos en toda la región una experiencia que no nos debería hacer sorprender por esta nueva eh, irrupción desopilante de, del señor Miley. dicho señor con todo respeto. Sí. Eh, cuando, cuando se quiere eliminar una estructura con más de 30.000 científicos activos y en formación, que se distribuyen en 310 institutos, miles de proyectos financiados, la creación de 55 empresas con bases tecnológicas, es decir, un intento de desguace científico que ya fue apoyado antes y ahora por las ultraderechas, española, brasilera, chilena, etcétera. Eh, lo que también sorprende es que desde el punto de vista, desde la opinión de los científicos, con o sin eh, puestos de funcionario, eh, fue una respuesta inmediata, políticamente correcta, en donde se resaltan, se ha resaltado los logros del CONICET y la ciencia y tecnología argentina, pero también se puede considerar que es una respuesta tardía, es una respuesta cómoda y es una respuesta sin autocrítica. Es decir, lo que desde hace bastante tiempo algunos eh, insistimos sobre la importancia que tiene eh, para el científico, para el país y para la región, la importancia que tiene bajar a la sociedad por parte de los científicos. Y esto es algo que... Eh, Muy, muy pocas veces y excepcionalmente eh, se ha hecho. Y ya cuando Entonces, dice bajar a la sociedad, está hablando como que están en una altura, ¿no? Están en una altura que en una época se la denominó torre de marfil y yo creo que eso, salvo honrosas excepciones, eso sigue siendo cierto. Es decir, eh, si nosotros vemos las plataformas de los... No solamente de estos tres partidos mayoritarios de la actual elección, sino eh, en las plataformas de antiguas elecciones nunca vimos a la ciencia, a la tecnología, a la universidad como palabras representativas de algo importante. O están ausentes o es una simple expresión de deseos en donde eh, bueno hay que ponerlo porque es políticamente Correcto, Entonces hay cosas que no nos debe sorprender y cuando la sociedad se une a mi ley preguntando para qué sirven los científicos, bueno, la respuesta es esa, la respuesta es que en gran parte los científicos eh, muy pocas veces se comprometieron con la sociedad y esto es una autocrítica que todavía el sistema científico argentino y quizás regional eh, es una tarea pendiente. Eh, profesor, eh, buen día, eh, es preocupante obviamente lo que usted está diciendo de la realidad no solo de, de la del candidato este actual, Miley, sino también de, de los otros partidos que usted hace mención y del tiempo que, que viene dejando la política de lado justamente la parte científica, más allá del mea culpa que deberían ser los científicos, ahora, ¿cuál es el camino a trazar de aquí en más luego justamente, por ejemplo de una pandemia mundial que hemos tenido hace poco tiempo y del papel importantísimo que jugó por ejemplo el CONICET Bueno, eh, la, yo creo que no es ninguna novedad cuál es la, la conducta a seguir. La conducta a seguir, y cuando yo eh, acabo de decir bajar a la sociedad, significa ponerse en contacto con la sociedad de una forma genuina y positiva, en el sentido de que, eh, si bien en los últimos tiempos se ha, se ha desarrollado una divulgación científica con más eficiencia, en otros momentos en donde era directamente ausente eh, la divulgación científica pasa no solamente por hacer un el, un excelente show en donde el científico supuestamente pase por como como el sabio es decir, siempre montado en la torre de Malfi y no baje realmente, no solamente en la divulgación científica sino en sus proyectos de investigación a algo cercano a la sociedad simplemente por, por traer un, un muy trillado eh, argumento nosotros seguimos teniendo a pesar de que se está trabajando en el tema, seguimos teniendo los 3 millones de chagásicos y muchas otras enfermedades que son muy evitables el CONICET y la ciencia y técnica en general ha demostrado su capacidad en un montón de eh, de hechos como vacunas propias hemos hecho kit diagnósticos los barbijos inteligentes los respiradores también se han desarrollado satélites que en este momento están cumpliendo funciones muy eh, eficientes no solamente por su estructura y sus resultados intrínsecos sino porque se están vendiendo lo mismo que radares y reactores nucleares de uso médico se han vendido a varios países Eh, sobre el, pla el planeta Incluso eh, compitiendo Con eh, empresas multinacionales Muy importantes Se han producido alimentos probióticos Se han producido fármacos Y están en, en curso a fármacos Para el cáncer Se han desarrollado semillas resistentes A la sequía Desgraciadamente in eh, Inmediatamente se las asocia a un agrotóxico Cosa que es negativa Se han hecho importantes descubrimientos En paleontología Así como en la potencialidad del litio Desgraciadamente en este momento La mayor parte del litio Se lo llevan empresas multinacionales Extranjeras, aunque esto no se difunda Mucho porque sí. no es Políticamente correcto En fin, los avances Son indudables, pero esos avances No llegan a la sociedad Porque todavía se está trabajando en, A nivel de petit comité eh, Las personas que que se interesan o están dentro de un círculo áulico específico y además el público obviamente no tiene por qué estar interesado en algo que no se le hace conocer. Entonces, ese mea culpa yo creo que es muy importante que la ciencia y tecnología del país y de la región eh, lo hagan de una buena vez y con toda sinceridad bajen a la sociedad, que no es tan difícil. es simplemente pensar un poquito menos en los papers que yo tengo que publicar para estar en la literatura mundial y pensar un poco más en los problemas reales que cualquier científico puede conocer si sale un poquito de su cascarón, es decir, si sale de su laboratorio y se mete un poquito eh, en el barro de la sociedad real. Esto mismo que usted está planteando es... no sé, a uno le parece el único camino de salida a este momento que vivimos. Usted lo describe muy bien en un artículo anterior eh, que habla sobre las publicaciones científicas. Eh, todo lo que está en juego allí, eh, que si no publica tiene que perecer, ¿no? <risa> publicar o perecer eh, la presión que usted dice que hay en la ciencia, ¿no? Que hay que publicar muchas cosas, pero que se ha convertido, eh, en, en algunos casos por supuesto que sí, pero en otros... se ha convertido en eh, un negocio para editoriales, ¿no? Que viven de eso, o que han acrecentado mucho sus ganancias por las publicaciones científicas. Sí, sí, por supuesto. Eh, la publicación científica, eh, digamos, se ha, se ha convertido desde hace varias décadas y cada vez más en, eh, en una... en un grupo de multinacionales más, en donde eh, unas 3, 4, no más de cinco editoriales en el mundo, eh, concentran unas 100.000 revistas académicas a lo largo del planeta. Eso está dominado por cuatro empresas multinacionales, que manejan alrededor de 2.000 revistas cada una, el 70%... ...de las ciencias sociales, del 50% de las ciencias naturales, y de esa manera eh, se da pie también a, a los múltiples eh, hechos de, correx, de, de corrupción que se ven en los últimos tiempos, eh, la cantidad de artículos que son retirados después de ser publicados va en aumento, es decir... artículos que en su mayor parte se publican con una gran dosis de falsedad, de, de invención de los resultados, de, de robo de resultados o inventos directamente, y eso ca, eh, cada vez está eh, en aumento, y esto dicho por eh, grupos que trabajan sobre el asunto alrededor de todo el mundo, ¿no? Es una, una locura sí, de sí. algún tercer mundista... sino que eso se sabe perfectamente a nivel del primer mundo también y hasta ahora no hay ninguna, ningún viso de solución de que esto eh, se vaya a poder solucionar claro. eh, la irrupción de la inteligencia de la inteligencia artificial con los famosos programas de chat eh, GPT eh, es algo que ha introducido una nueva modalidad porque desgraciadamente para la gente joven para la gente muy joven y la gente en formación, no digo todos, pero una gran parte de esta gente eh, en formación de estos jóvenes están viendo como una salida utilizar esos programas de inteligencia artificial que ya se ha demostrado pueden engañar a los más eximios científicos eh, con, con muy poco trabajo, es simplemente claro. eh, proponerle una, un tema A, a este programa A estos programas de inteligencia artificial Y el programa Escribe un paper Simplemente con eh, inventando, inventando Los datos es, eh, es un panorama muy Complicado el que viene En el futuro Alguno, algunos, Algunas universidades Como algunas importantes universidades de Francia Ya lo han prohibido A, a la utilización De estos programas, pero Obviamente que esto está en manos, digamos así, del mercado. Claro. Ahora, frente a esta, este momento que estamos viviendo, que pasa con los científicos y pasa en otras áreas también, ¿no? Pero donde aparece esa pregunta que lo, lo, lo plantea un candidato a presidente y tira la idea y el, ese tipo de razonamiento de qué generan los científicos, qué productividad tienen, que se ganen el pan con el sudor de la frente... Eh, que cuando pregunta qué generan es para que la gente diga nada, eh, qué productividad tienen, ninguna y que se ganen el pan con el sudor de la frente. Lleva a pensar que podríamos decir para qué queremos a la ciencia. Ahora, nuestros pueblos necesitan eh, de investigadores científicos eh, conscientes y comprometidos. Sí, sí, por supuesto. Eh, a la pregunta para qué sirve la ciencia o alguna otra. desmesura de, del candidato Millet uh, las preguntas se formulan de esa manera para inducir a la gente a pensar justamente en lo que usted acaba de decir pero la respuesta está en los científicos sigue estando en los científicos una respuesta meditada con autocrítica y con la decisión firme de no solamente exponer todo lo bueno que ha hecho la ciencia y tecnología, sino fundamentarlo y fundamentarlo con hechos concretos, que yo creo que sí se puede hacer. Pero acá falta una cosa muy importante, que es la voluntad de los científicos en hacerlo. Bien. No me gusta ser autorreferencial, pero eh, a mí me interesó la divulgación científica desde mucho tiempo antes de jubilarme. Y sin embargo, muchos de mis colegas me decían, bueno, sí, eso es importante, pero ya cuando te jubiles lo vas a poder hacer. Y cuando me jubilé y lo seguía haciendo, esos mismos colegas, no todos, pero muchos sí, me decían, bueno, ahora estás jubilado, así que podés dedicarte a estas cosas. ¡Qué tremendo! Estas cosas son cosas muy importantes que los científicos tienen que hacer, no después de jubilarse, sino cuando están en actividad. Porque es la, la, la, el momento en donde ellos, el único momento de su vida donde ellos tienen la oportunidad de conocer desde adentro lo que es la ciencia y tecnología y poder transmitirlo. Pero no transmitirlo con un show mediático, como a veces frecuentemente uno observa, que no está de más, pero yo creo que ahí también hace falta una, una autocrítica. Eh, no hace falta que el científico le demuestre en pantalla de televisión que si uno pone un huevo en agua caliente, el huevo se endurece. Eh, <risa> hace falta un poquito, más, eh, un poquito más de imaginación para saber cómo llegar a, a la sociedad real. Profesor, ¿nos da un minutito para hacer una pausa y seguimos? Sí, por supuesto. 9 de la mañana, 28 minutos, seguimos en contacto con Argentina, charlando con el doctor, profesor Roberto Robacio. Eh, doctor, quería consultarle la realidad de los científicos en Argentina. ¿Hay lo que se denomina fuga de científicos? ¿Hay un respaldo? ¿Hay muchos este, profesionales trabajando en el exterior ¿O, o pueden hacer sus tareas directamente en el país? ¿Cómo es esa realidad después de lo que nos contó sobre la, la parte política y, y, y justamente... Eh, la poca este, el poco interés en este caso de la situación política, de la realidad política con respecto a los científicos los científicos están en el país, están yendo ¿cuál es el futuro de los jóvenes que están en estos momentos en las universidades? Bueno yo creo que en este momento eh, al contrario de lo que a veces se escucha en el periodismo así llamado independiente yo creo que en este momento no hay una fuga Real de cerebros, como eh, ha ocurrido en otras épocas. Pero, pero, eso va a depender mucho, desgraciadamente o por suerte, de, del resultado de las próximas elecciones. Porque no es lo mismo un ganador que otro ganador. ya se nos ha anticipado la idea que tienen algunos de la ciencia y tecnología, del CONICET, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es muy difícil hacer un, una, un vaticinio de lo que va a ocurrir de acá a seis meses. Eh, la Argentina sigue teniendo científicos de muchísimo valor, eh, científicos y técnicos que han desarrollado cosas... Importantes como la que mencionamos hace un momento, pero eh, es muy difícil saber si se va a producir o cuándo una próxima fuga de cerebros. Incluso tenemos cosas que parecieran incongruentes cuando un ex ministro de Ciencia y Tecnología, como el doctor Lino Barañado, que fue ministro de Ciencia y Tecnología, ...durante la administración kirchnerista... ...y después continuó... ...con una simulación de continuidad de política de Estado... ...en el gobierno del expresidente Macri... ...que fue... ...el que... ...con todo entusiasmo dijo que... ...los investigadores jóvenes... ...se tienen que ir del país porque el país no puede emplearlos... ...eso lo dijo... y consta en muchas entre, en entrevistas en la época del gobierno macrista y que ahora ha resurgido de las cenizas y opina que el cierre del CONICET es un delirio yo me pregunto si la población y sobre todo los científicos no tienen memoria como para recordar a este malogrado eh, ex ministro de ciencia y tecnología cuando prácticamente se entusiasmaba por la fuga de cerebros que iba a haber durante su gestión. Por supuesto, ministro, que el macrismo eh, transformó en un simple secretario cuando se anuló el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, entre otros. Eh, profesor, Entonces, usted... Eh, no, no, simplemente repetir que es, es difícil hacer una, un pronóstico O de mediano uh -huh. alcance eh, es imposible saber si dentro de seis meses va a haber una nueva fuga de cerebros o no desgraciadamente eh, muchos científicos sobre todo científicos jóvenes se pueden ver obligados por las circunstancias a trabajar en un país que no es el propio si el propio lo está expulsando Usted hace mención, obviamente, a, a las propuestas de Millet, como habíamos hablado en el bloque anterior, pero ¿qué pasa con los demás candidatos? ¿Hay un respaldo, por ejemplo, el CONICET? ¿Cómo, cómo es esa situación real? Más allá de que usted dijo que en las plataformas de, de, de campaña ni siquiera se habla de científicos, pero, a ver, ¿cuál es la realidad en ese sentido? Yo creo que la realidad es la que, y con más y, y con más razón ahora, después de las declaraciones de Miley, eh, el gobierno ha mantenido un apoyo a la, a la política de ciencia y tecnología que ya se había programado desde la década anterior, con un plan de ciencia y tecnología que se llama 2030, con metas que difícilmente y con muchos sacrificios se están tratando de lograr, dadas las circunstancias de la hiperinflación las circunstancias de la dificultad de importar insumos básicos que son esenciales para la investigación sobre todo la investigación básica en el terreno de las ciencias naturales, esto sin desmerecer a ciencias sociales que una vez más tendrían que ponerse de acuerdo estas dos vertientes para trabajar más más eh, con consensos comunes, eh, o sea, yo creo que en este momento la ciencia y tecnología, y se ha demostrado esto eh, a lo largo de la pandemia, eh, sigue recibiendo apoyo. Eh, es difícil saber, repito, eh, el apoyo que pueda llegar a tener de aquí a, a pocos meses. Bueno, le contamos, profesor, que hace unos días ya Cuando anunciamos nosotros que usted iba a estar, eh, que aquella vez no pudo ser un sábado, eh, hace pocos días, el profesor Alción Cheroni, que es un hombre, eh, un profesor universitario muy prestigioso que hay en nuestro país, eh, epistemólogo, eh, nos hacía llegar una declaración que salió de la Asociación Argentina de Salud Mental ...lo hacía mostrándonos la preocupación de él... ...por todo esto que estaba sucediendo... ...de las propuestas de cerrar o de privatizar el CONICET... ...y nos hacía llegar esta declaración... ...de la Asociación Argentina de Salud Mental... ...que nosotros, eh, aparte de compartirla con la audiencia... ...queremos preguntarle si ha habido otras reacciones... ...en este caso, eh, es lo, es, esta asociación dice... ...no hay salud sin investigación... ...no hay salud mental sin derechos... entre otras cosas, pero ¿ha habido otras reacciones? Bueno, ha habido reacciones de las más altas esferas de la ciencia y tecnología, eh, eh, repito, sea asociadas a, a, la, a alguna función de gobierno o no. Eh, las reacciones han sido eh, muchas, eh, incluso... Estaba viendo en días pasados una declaración firmada por 1.400 o más científicos argentinos que están trabajando y residiendo en el extranjero, eh, por supuesto horrorizados por estas nuevas eh, noticias de, del señor Milei cuando dice que hay que anular la ciencia y técnica y el CONICET porque no sirven para nada, básicamente esas son sus palabras. Eh, sí, sí ha habido, lo ha habido. Eh, yo creo que todas esas reacciones son bienvenidas eh, lo que pasa es que yo lo resumo en, una, en un solo párrafo al final del último artículo ¿Sí? en donde digo que prácticamente la, un, la única autocrítica a lo que estamos hablando vino de un extranjero que fue del ex vicepresidente de Bolivia Álvaro ¿Sí? García Linera cuando declaró, cuando declaró haciendo suyo el problema que estamos discutiendo, declaró, no culp no culpemos a la gente por darnos la espalda. Y también agregó que es necesario que el progresismo argentino se despabile, es decir, que baje a la sociedad. Yo creo que esas son palabras muy autocríticas y viniendo de un extranjero, bienvenidas, porque esas opiniones... Eh, son opiniones valiosas para tratar de, de cambiar un ritmo, un ritmo, un, un rumbo, y hacerlo, digamos, con mayor eficiencia. No solamente hablar con palabras políticamente correctas en un momento dado y de aquí a dos, tres, cinco meses eh, todo se olvida y volvemos a nuestro cascarón de marfil. Sí. Eh, la verdad, profesor, que nosotros le agradecemos mucho que nos haga llegar sus escritos siempre. Eh, que nos dejan a todos eh, pensando en estas cosas, ¿no? Y, y, y ojalá que siga siendo así, que lo siga enviando. <risa> bueno, vamos a tratar. <risa> Le Hay Agradecemos mucho. Cocina, sí, sí, sí. Muy ah. agradecido por este contacto una vez más. Un gusto hablar con ustedes y comunicarme con los amigos uruguayos. Muchas gracias, profesor. Allí estaba el profesor Roberto Robacio, entonces desde Argentina. Eh, con este tema que, que es uno de los temas cruciales también en este momento en Argentina.